Descubre la Francachella Filemona 2021. ¿Te imaginas compartir experiencias auténticas con artistas de todo el mundo? Ahora puedes hacerlo totalmente gratis, en esta edición especial de la Francachella Filemona 2021, FF. La FF es un espacio de encuentro entre escritores, editores, ilustradores, artistas visuales, músicos, artistas escénicos, promotores y un largo etcétera Este año. El festival comenzará el viernes 26 de noviembre, y termina el sábado 4 de diciembre del 2021. Solo en los espacios independientes, libros y café La Rueda, Centro Cultural Tártaro, TEPA y en las redes sociales. La propuesta va directa para quien desee dar a conocer su trabajo y compartir experiencias, exhibiendo materiales y productos para intercambiar, vender y tender puentes de comunicación con los asistentes, comenta Marco Antonio Gabriel director de edición es el viaje y miembro de la organización de la ff asimismo el poeta concluye también buscamos establecer contactos para proyectos colectivos y recompensar al público con toda la calidad de los participantes bienvenidos sean a la francachela Filmona 2021 programación fecha de inicio y cierre del viernes 26 de noviembre hasta el 4 de diciembre del 2021 edición limitada servicios editoriales. En Café de Lobos contamos con un equipo de profesionales en redacción creativa, edición y corrección de estilo, especialistas en la gestión de la información, y diseñadores gráficos con experiencia en campañas de marketing digital. Servicios dirigidos para editoriales, autores, empresas en general, copywriting para páginas web y blogs, estudiantes e investigadores, revisión de tesis, trabajos académicos, textos en general. Cotiza con nosotros enviándonos tus textos al correo, cafedelobos arroba gmail punto com. Optimiza al máximo la calidad de tus textos estudiantiles, tesis, monografías y ensayos, textos especializados y de posgrado, artículos, informes y monografías, conferencias y presentaciones, textos divulgativos, textos literarios, narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia, y libros. Comunícate con nosotros para aterrizar tus ideas al instante. Chatea con nosotros. El trabajo interdisciplinario del área de redacción creativa, gestión de la información y diseño gráfico es nuestra fórmula de confianza. Descubre la calidad de nuestros trabajos, y encuentra la obra de los autores publicados en nuestras redes sociales Instagram Twitter. Las abezaturas del Conejo de, de francachela El conejo que todas quieren anda algo perdido pues entre la inflación que ya va más allá del 7% y los nuevos acuerdos o decretos a nivel de seguridad nacional en la República del Ganso Cansado Y las broncas por la lana entre la UDG y el gobierno naranja lo traen entre Baviera y Babilonia. sólo lo reconforta la llegada de la FIL con el país invitado del sur de América. Y aunque sabe que ha subido el precio del bolillo, ir a guanatos por su birote y un buen libro vale la pena. Está perdido en sus pensamientos bajo el guisache filosofal cuando llega Doña Pelusita que lo saca de sus profundas reflexiones. ¡Conejo mal! ¡Conejo mal! ¡Ontas, bato! ¡Ándale ese pulgarte! ¡Que me llevo el mensaje que me avisan! ¡Que la filomena anda de brancacilla! ¡Tú qué sabes de eso, conejo! Era claro que el líder social de la loma tiene que salirle al toro. Pues eso de que alguien ande de francachela cuando el repunte del COVID trae bien juidos a los europeos es una misión urgente para el superhéroe de pacotilla, por lo que se pone trucha con la carrucha y se tiende de puro raite siguiendo la pista hasta Guanaifas, en donde por el barrio chino se da color de lo que ha escandalizado a doña Pelusita. Mire, doña Pelusita, cuando me pregunta que... ...que qué sé de la fre, francachela de la Filomena... ...esto es lo que encontré. Uno, no es la Filomena, es la Filemona. Y la francachela es con los libros, torneos de ajedrez... ...lectura de autor, presentaciones de escritores... ...como venta y treca de libros cartoneros. Dos... En la francachela Filemona 21 uh, Es un festival alternativo de las artes Que desde el viernes 26 de noviembre al 5 de diciembre Se dará un tiro con la FIFIL Donde me di color que los eventos se cierran Con la presencia del gran Gerardo Enciso Y que todo es por el barrio chino con varias sedes Y tres, de lo que pude investigar Son tres puntos de encuentro, uno en el Tartaro, por Santa Mónica, en el 208, de Guanato Centro. Otro, en la Rueda, Libros y Café, por la Prisiliano Sánchez, en el 615, en el centro de Guadalajara, y la Sa... Uh, las Lasañeri en el 24 de febrero, número 424, en el mero patlán Jalisco. Al escuchar el reporte del cartonero de la Loma, Doña Pelusita sabe que lo que le urge es una visita al oculista y luego dar un rol en la francachela Filemona 21 por el barrio chino de Guanatos. Salud para todos los que aún siguen soñando en las letras y las palabras libres. Feliz Anantana. Viernes de recorrido por lugares de la Ciudad de México. Sergio, como siempre, saludos a la distancia. Esta vez llegaremos al barrio chino de esta ciudad. Tal vez sea el barrio chino más pequeño que existe en el mundo, porque solo consta de dos calles angostas, un tanto antiguas, un dentro del centro histórico. Su comienzo se liga a la llegada de inmigrantes chinos al norte del país entre 1880 y 1910. Sin embargo, en la capital se establecieron varias comunidades hasta 1930. Casi todas estas familias Abrieron lavanderías, cafeterías y restaurantes, muchos de ellos ubicados en las calles de Dolores y Luis Moya. Hablamos de calles de lo que era conocido como Calles del Centro. Sin duda, lo que ayudó al barrio chino aquí en Ciudad de México a ganar fama fueron los llamados cafés de chinos, que a la fecha son diferentes y famosos, principalmente por la variedad de panes que generalmente ofrecen y a veces salen calientitos de los propios hornos del establecimiento. Se distinguen también por las jarras de aluminio con las que sirven el café y la leche, en unos vasos que parecerían haber sido fabricados especialmente para eso, para saborear el café con leche de los chinos. De hecho, estos establecimientos ya no solo los podemos encontrar en las calles mencionadas, están afortunadamente distribuidos por toda la ciudad. Durante los años 40 sucedió otro gran acontecimiento. Abrió sus puertas el restaurante shanghai que se convirtió en uno de los más famosos de la zona. Este restaurante ofrecía los platillos más exóticos y deliciosos del país asiático, aunque algunos de los ingredientes que no eran conseguidos aquí se reemplazaban por productos de origen nacional pero sin descuidar la calidad y la mayor semejanza con el ingrediente requerido. Tristemente, a la fecha, este restaurante ya está cerrado. Así, el restaurante más antiguo para quienes deciden descubrir algo del enigmático país a través de la comida es el Hong King, inaugurado en 1963 y que a la fecha está abierto al público. Este barrio chino se consolidó hasta la década de los 60. Para entonces ya era reconocido por sus tiendas y restaurantes adornados de colores, colores rojo y dorado con linternas. En el centro histórico es una visita casi obligada para citadinos y turistas. Principalmente en los meses de enero y febrero, fechas en las que se celebra el nuevo año chino. Es una tradición que sigue el calendario lunar. Siempre llega acompañado de danzas, amuletos, música, novedosa gastronomía y más. Entre 2006 y 2008 se hicieron varias remodelaciones a la zona con ayuda del gobierno de la Ciudad de México. Fueron la construcción del arco chino o pagoda, estructura colocada en la calle de Independencia aledaña a las dos calles que ocupa el barrio chino. Un segundo arco que fue colocado en 2018 llamado Pai Fang, entre avenida Juárez e Independencia y un tercer arco llamado Puerta Luna entre las calles de Dolores y Ayuntamiento. Sobre la calle de Dolores encontramos dos estatuas muy particulares, perros o leones como amuletos de protección. Sobre la calle de Dolores se encuentra un letrero gigante con caracteres del idioma chino que significan Ciudad de México. Este barrio chino es un lugar enigmático en donde a veces la música que se deja escuchar, en algunas de las pequeñas tiendas, en donde sus vitrinas están repletas de artículos que llaman la atención, desde galletas, jabones, inciensos, figurillas o adornos espectaculares, te transporta a lugares desconocidos y místicos. Algo sí es seguro, de ahí nadie sale con las manos vacías. Podrás encontrarte sin pensarlo con la sonrisa de un pequeño Buda de la abundancia que te atrapará inmediatamente y te lo llevarás a casa. O por lo menos comprarás un fino separador para libros elaborado con bambú. Este paseo no lo olvides cuando nos visites. Por ahora voy a caminar un poco en busca de un calientito y riquísimo lugar caliente que se llame Café de chinos, el nombre que sea, pero lo busco. Por ahora me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre su tiempo y atención y deseándoles tan bien, como siempre, un super finde. Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México y nos encontramos la próxima. Muy buenas noches. Bandera de Guanatos. El raza que escucha Radio Cartón 360 Y hasta donde llegue este pedo Mi nombre es Melquiades Matías Y aquí estamos otro viernes más Este es un espacio para todos Y todos para uno Y donde todo se vale Si tienes una poesía, una canción sí. O te gusta echar verbo O algo que decir Este es tu espacio Aquí estamos Los esperamos en el Festival Alternativo de las Artes Del viernes 26 de noviembre Al 5 de diciembre Apúntate Y ponle al libro El domingo 28 de noviembre En Tepatitlán con Irra Soberanes en el restaurante Sasañeri, calle 24 de Febrero, número 424, Encuentro Cartonero. Y los esperamos el 30 de noviembre en el Centro Cultural El Tártaro, festejando los 12 años de la Rueda Cartonera. Apúntate en los espacios que se te ofrecen Apoya y diviértete con talleres, lecturas, presentaciones de libros, exposición y ventas y trueques de libros cartoneros o ediciones independientes. Todo esto es para la banda cartonera. Y quiero agradecer a Sergio Fon a todo el personal para embarrar el espacio de ruido y palabras y aquí estamos 1, Una esperanza en el aire Grandes deseos de amar Todo tiene solución Todo se puede alcanzar El amor es confianza El amor es libertad Cuando se ama Se es libre Para poder expresar los sentimientos que afloran, cual gaviota en el mar. El amor es lo divino, la fuerza mayor que existe. Nunca quieras atraparlo, porque el amor es libre. quise nunca quise prenderme de un ser hipertérrimo con o sin improperios ni ser quien acecha lisonjas a veces enrevesadas amante de corazón blanco y alma casi de aspecto lúcido no quisiera sufrir del desamparo ni sentir la angustia de quien a sabiendas que los latidos del corazón rodean temblorosos el cuerpo bien ajado por los años soy ente concomitante de caricias y versos mas de quien en algún tiempo pudo regalar caricias. ¿Qué tal, Oliver? Hola. Este poema que voy a compartir con ustedes se llama Me voy. Me voy. Sí. Emprendo mi viaje, y al destino enfrento. Estoy decidida a amarme solita, porque tú no supiste amarme. Tanto te entregaba, tú solo creías, todo merecías. Me voy, sí, decido marcharme, sin mirar atrás, a pintar mis cielos de colores nuevos. Me fui ya, no soy la culpable. De a poco me iba En cada silencio Cuanto lo lamento Porque yo, sin buscar a nadie Aún a tu lado Ya estaba lejos Con todos mis sueños Me voy, sí Se me hace tarde Para ser yo misma Conquistar el viento Sin remordimiento Hola a todos Mi nombre es Adriana Contreras Y los saludo desde Zaragoza, Coahuila Compartiendo con ustedes este poema que se llama Soy un alma Una lágrima escurriendo Ya no debo llorar más Esta vez sí me agoté Siento que di un paso atrás Un par de ojos me observan Pero yo hoy no sé qué hacer Basta ya de este dolor Quiero ir allá trascender hoy un obstáculo o dos no debo desfallecer desde el fondo de mi alma simplemente agradecer porque clamar la materia la necesidad de afecto llegué sin nadie sin nada soy un alma en este cuerpo y qué importa estar aquí? ser una desconocida que alguna vez tomó el tren en esta ilusoria vida, viviendo por fuera un drama, por dentro creando calma, y en medio de todo el caos, soy un alma, soy un alma. disfrutan lo dulce de tu cuerpo caricias eternas que viajan en el tiempo puedo imaginar esta forma de sentir todo esto que yo siento primero tengo que cambiar para después poder mover todo esto que me lastima pocas personas pueden ver de adentro hacia afuera hay que imaginar y no lastimar hay que aprender a observar mirar para aprender otra visión que se encuentra ausente. Saber perdonar, saber escuchar, saber abrazar y regalar amor. es muy dura no solo hay que luchar contra el hambre y contra la tiranía hemos de luchar primero contra nosotros mismos la ocupación cualquier ocupación en cualquier país es posible solo porque estamos corrompidos soy el primero en acusarme por flaqueza y por comodidad no protesté de que se mutilara la verdad en nuestros libros de texto mi madre me conseguía alimentos y leche y yo los aceptaba sin ver que se los estaba quitando a niños y a gente más pobre que nosotros usted es carnicero señor Nové naturalmente quería sobrevivir y el mercado negro era la solución su negocio prospera porque vende carne en la trastienda diez veces más cara se la ha vendido a mi madre que también es culpable como lo era yo al comérmela y a usted señor Millet le va muy bien en su hotel aunque esté lleno de alemanes jamás había vendido tanto champaña a mejor precio nuestra moneda no tiene el respaldo de un tesoro nacional claro pero con ese dinero está comprando usted propiedades lo mismo que hace el señor alcalde y podría decirse también de muchos de ustedes si la ocupación dura mucho los que sepan aprovecharla serán los amos de la ciudad no le reprocho que se aprovechen pero todos somos culpables por hacer posible la ocupación y porque de esa manera caemos en las garras de los invasores del país los únicos dueños aquí son los soldados alemanes y por eso sé que deben condenarme a muerte no por asesinar a George Lambert cosa que no hice sino porque he dicho la verdad ante todos ustedes y la verdad no puede existir durante una ocupación es muy peligrosa la ocupación solo se alimenta de grandes mentiras igual que todo ese horrible estado de cosas que llaman el nuevo régimen oficialmente me declararán culpable de asesinato Pero no se preocupen amigos Aunque me declararan inocente Y saliera en libertad de este tribunal Inmediatamente sería detenido Y puesto contra una pared Y ustedes también Te vas el mío Ya a partir dejando mi alma herida y un corazón a sufrir te vas y me dejas un inmenso dolor recuerdos you see El que dirán... El que dirán... La última palabra... Que escuché yo de tu boca... El que dirán... Con lágrimas dijiste... No estoy loca... Pero te amo... Y tú lo sabes... Pero tienes miedo... Al que dirán... A nuestra edad... Tenemos derecho... A enamorarnos... Como despedida... ¿Me diste un beso en mi boca? ¿Te alejaste diciendo, no estoy loca, no estoy loca? ¿Qué dirán cuando se enteren que fui yo quien te dio un beso en tu boca? Fui medio consentido por ser el hijo menor. Y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido. Razones habrá tenido que cuando me perseguía, detrás de ella me ponía y ya estaba defendido. Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar, la veía aparecer, haciéndose la enojada escondidas me pasaba la parte mía en un plato y a la próxima te mato me decía y lagrimeaba aquel delantal mojado de lavar en la pileta que retorcía tan inquieta porque alguno había avisado que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina y al rato yo aparecía con un amor atado. Me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo. Fue un momento muy amargo. Me miraba, me tocó, decía, ¿cómo creció si ayer lo hacía dormir? Y al quererse sonreír, el no la traicionó. Igual que muchos creí que sabía demasiado, por unos labios pintados, de lado de ella me fui Y aquel día en que volví Arruinado y amargado En vez de dejarme a un lado Se puso a rezar por mí ¿Cómo castiga la vida? ¿Cómo traiciona a la gente? ¿Cómo se dobla la frente por un plato de comida? No hay uno que no te envida su parte por un favor Y se calcula el valor que pueda tener Solo ella, ella comprende el dolor de tu mirada Porque su vista cansada desde niño se entiende Solo ella te defiende, porque eres su misma sangre Y solo te da una madre, la amistad que no se vende Yo quería hacerle versos, como ella los merecía Los empecé tantas veces, y no salgo del comienzo es que a una madre, es que a una madre yo pienso, ¿qué? ¿Qué se le puede escribir? Solo se puede decir en la ternura, en la ternura de un beso. andará Cuantos cañones aún se huirán cuando esta paz llegará cuantos niños sin culpa se irán a morir y sin antes saber por qué. ¿Cuántas jóvenes vidas se destrozarán si sin ver la alborada llegar? La respuesta le diré y volando estará, la respuesta en el viento andará. El de este poema es Soledad Hoy el frío Entumió mi cuerpo Y llegó hasta el tuétano De mis huesos Así se enfrió nuestro amor Con el tiempo Mis lágrimas se cristalizaron Por el frío De este largo invierno En nuestra juventud Cuando nuestros cuerpos se unían Había fuego Hoy solo quedan vagos recuerdos Que se van borrando con el tiempo Ojalá algún día llegue la primavera Y dé calor a mi cuerpo Porque hoy de verdad, de frío, estoy muriendo Aún quedan destellos en mi memoria de ti Eras fogata que compasión Y en alguna ocasión, el invierno lo convertía en primavera Mi nombre es Ernesto Martínez Monsiváis El poeta azul de Piedras Negras, Coahuila Solo tú sabes a dónde voy Solo tú Este poema lleva por título Mentirosa Me has arrancado el alma Y he quedado vacío Ya no siento el calor de tu cuerpo Ni tus labios húmedos Junto a los míos Regresa amor mío O regrésame mi alma Porque estoy sintiendo frío Los blancos se volvió negro y el calor se volvió frío me duele el pecho al recordar cuando tú me decías que lo tuyo era mi mentirosa te llevaste mi alma dejando mi cuerpo vacío Las cosas de la vida son así Ahí. entonces la vida me costaba Una caja de chicle en los camiones Un cajón para molir un puño de periódico Pero un buen día me la guerra con la cabeza para sentir si por ahí era y no era y entonces la vida me costaba un amor de un silencio y una apuesta de conmigo Jo polícia i drogadí Filósofo músico i poeta I ahora ja so un niñoñó grande i busco morir. Fortunada. Tengo el lujo de organizar mi tiempo como me plazca, de brindar mis servicios, cuidado y cariño a las personas más vulnerables y que me remuneren por ello. Tengo el lujo de tocarlos y que sientan el cariño con mis manos. Tengo el lujo de brindar mi alegría por la dicha de estar con vida. Tengo el lujo de estar saludable y moverme en mi bicicleta por todas partes. Tengo el lujo de comer mis comidas favoritas. Tengo el lujo de contar con grandes amigos que sé que me estiman. Tengo el lujo de darnos un abrazo de esos que te expresan lo mucho que te extrañaron. Tengo el lujo de transmitir mi Con mis personajes, bellos mensajes en un escenario. Tengo el lujo de contar con mi hermosa familia, que me ha visto crecer entre lágrimas y risas. Cambian, dice mi doctor Es jubilado Y también mi papá Apura pronto el café Y se va a trabajar Ya no me alcanza, dice mi mamá 30 años hace que hace de comer Se ven cansados los dos Y eso me duele aquí Yo canciones para sobrevivir No sé hacer otra cosa que cantar Tengo una banda siento amor y luego se nos cae ya no me acuerdo cuando comenzó este dolor que se hace nudo aquí si de algo sirve mi amor ya no sé distinguir para sobrevivir no sé hacer otra cosa que cantar tengo una banda de rock. Gracias